11.17 de la mañana, varias preguntas que nos hacemos hoy en lo que es la ciencia aquí en Radio Universidad, eh, entre los interrogantes iniciales que teníamos en el programa hoy, eh, estaba si es posible construir un hombre rompecabezas con pedazos de otros. Eso se acuerda que lo charlamos más temprano, Javier. ¿Qué? Sí, sí, sí, bueno, eh, está de hecho el, el, la idea la, la, idea, Frank la ¿no? idea de Frankenstein, ¿no? La idea de Frankenstein que también estábamos hablando fuera de micrófono, ¿hasta dónde se puede llegar con el tema de los trasplantes de órganos? Y y tenemos a un especialista que nos ha venido a visitar, que vino aquí a los estudios de Radio Universidad. Eh, le vamos a agradecer eh, muy amablemente que haya venido el doctor Armando Perichón. ¿Cómo le va, doctor? Buenas días, tardes, buenos días, ¿cómo está? Eh, gracias por venir, no, eh. Por bueno, favor. el doctor Armando Perichón es médico inmunólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, docente titular y creador, además, de esta cátedra electiva, donación y trasplantes de la UNR, que recién nos contaba a Gaby, que estuvo hablando con Alejandra Arrigali, y también fue eh, titular del Cudayo, aquí en la provincia de Santa Fe, y del INCUCAI a nivel nacional. Eh, muchos años, mucho tiempo que le ha dedicado al tema del trasplante de órganos, ¿no? ¿Cómo es que surge un poco el En año el año tú... 1986. Ajá. Empezamos con esto, con el, con lo que... En esa época un pionero de la trasplantología en la Argentina, que era un médico santafesino, el doctor López candiotti que volvía de su residencia en Francia, y, y Francia en la década del 70 había armado todas las estructuras de procuración de órganos en, en su país, y él venía influenciado por esto, y junto con otro, que es el doctor Félix Kantarovich que fue el primer presidente del INCUCAI, Arman el Incukai por un lado y, y López Candiotti cuando llega a su provincia dice, bueno, ¿por qué no tenemos en la provincia un Incukai propio, no? Claro. Y así genera el Cudayo primero en la, en la en la ciudad de Santa Fe, porque él era de allá de Santa Fe. Y en el año 85, 86 eh él arma una comisión de expertos para ver la posibilidad de de crear al Cudayo en su sucursal de Rosario, digamos. ...me acuerdo del doctor Viruega... ...ya fallecido... ...el doctor Antonio García... ...el doctor Merco... ...el doctor Garnica... ...yo y, y López candiotti ...que fue se armó una comisión... ...para ver cómo se estructuraba... ...un organismo de procuración de órganos... ...en la provincia de fe ...de hecho fue la primer provincia del país... ...que tuvo un organismo de procuración... ...después del INCUCAI... ...que era la entidad nacional... ...y hoy a, a 20 años tenemos en cada provincia un INCUCAI, o sea que uh -huh. la idea aprendió y, y llegamos hasta acá. ¿no? Y se fueron haciendo estos institutos locales, digamos, claro, provinciales. Claro. Eh, ahora, en todos, estos, en todos estos años, digamos, en todo este tiempo, eh, ¿se han ido acelerando los tiempos eh, en la investigación, en la posibilidad de hacer más fácil un trasplante? Porque estábamos viendo que, por ejemplo, el año pasado, según datos del INCUCAI, hubo alrededor de 500 trasplantes, eh, personas trasplantadas y ahora ya vamos en agosto por 708 personas. Eh, digo, eh, ¿esto es eh, por qué sucede? ¿Se ha ido concientizando más la población? ¿Que eh, la técnica es mucho más sencilla? ¿Qué es lo que ha pasado allí? Quizá uno podría históricamente decir dos cosas en eso. Primero hay una etapa que hasta la década del 80 y, y en nuestro país hasta quizás el 83, 84, donde los trasplantes... Primero recordarle a la gente, el primer trasplante que se intenta en el ser humano es, es, lo, lo hace un médico ruso mm. en 1928. Trasplanta ah. un riñón en un humano. O sea que no es una cosa de hoy. No empezaron claro. los trasplantes ayer, sino que en 1928 ya había un fracaso, obviamente, rotundo de eso, pero ya estaba la idea esta final de empezar a reemplazar órganos eh, usados por otros, unos nuevos. En realidad hay una historia, como decía, hasta la década 80, donde todos los trasplantes que se hicieron en el mundo y todas las intenciones que hubo de trasplantar en el mundo fueron al fracaso, y eso tenía que ver fundamentalmente por el rechazo del órgano por parte del sistema inmune del individuo receptor del órgano. En la década 80 aparece una droga que, que como todas las cosas en medicina, se estaba estudiando para que fuera un futuro antibiótico y se ve que uno de los efectos que tenía esa droga era impedir al sistema inmune montar una respuesta inmunológica sobre todo a lo extraño claro. y esto entonces abrió la posibilidad de que esto se pudiera usar para bloquear el rechazo del órgano que era la dificultad que tenían los trasplantes en ese momento por eso uno habla en la historia del trasplante de una época o de una etapa preciclosporina, que así se llama la droga, y una etapa posiclosporina, donde de pronto empieza a verse de que los trasplantes podían vivir tiempo y es, empieza a mejorar la sobrevida de los pacientes. La segunda etapa que uno podría hablar es del 2003 para acá, sobre todo en nuestro país, donde se, se crea por primera vez en el ámbito del INCUCAI un programa federal de procuración de órganos, que hasta ese momento no existía, existían como vos bien decías, entidades provinciales que tenían su programa o su idea con respecto a esto, y no había una coordinación nacional en esto. Este programa federal de procuración de órganos no solamente cambia la historia en, en cuanto a la coordinación de la procuración de órganos en el país, sino que aparte genera una figura que creo que es lo que ha permitido, lo que vos decías, ir subiendo la donación de órganos en nuestro país, uh -huh. año por año, del el 2003 para hasta hoy, que es la figura del coordinador intrahospitalario, que es un médico, que su única función es detectar los potenciales donantes en instituciones hospitalarias fundamentalmente. De hecho hoy el INCUCAI tiene 150 coordinadores intrahospitalarios en todos los hospitales más importantes de todo el país que son los que detectan justamente los posibles donantes antes dependíamos, hasta esa época del llamado o sea, un médico de una unidad de terapia intensiva, que se le ocurría creer que existía un potencial donante llamaba a un teléfono hoy hay 150 médicos que buscan los donantes. Sí, sí, imagino además que una tarea de coordinación es fundamental, digo, porque se está tratando de unir a una persona que está donando con una persona que necesita y bueno. Yo creo que ese fue el cambio notable, la posibilidad de coordinar, como voy bien decir, la logística si uh -huh. se quiere de la procuración, claro. porque estamos sacando un corazón en Río Gallego y lo estamos llevando a la capital o estamos sacando un órgano en Jujuy y lo estamos llevando a Mendoza. Entonces, había que coordinar entre las provincias todo esto. Y, a su vez, esta figura, que de alguna manera no es, un, no es un, más que una copia ¿eh? de un modelo ex exitoso en el mundo, que es el modelo español de procuración de órganos, que hoy es el país que más procura órganos en todo el mundo. Sí. O sea, la tasa de donantes de España del año 2008 fue de 36 donantes por millón de habitantes por año ningún país del mundo llega a ese techo en argentina más o menos en un... argentina fue 12 13 ah. donantes por millón de habitantes por año y para que tenga una idea del, de cómo cambió en el año 2003 era 5 claro. lo que es impresionante cómo funciona ese ese operativo no porque no solo en la coordinación en la logística sino también en eh... ...psíquicamente supongo yo... ...para cada uno de los involucrados en ese operativo... ...desde la persona que llama... ...yo digo, tengo la, la, la, la experiencia... ...no por ser autorreferencial, pero... ...de mi papá que... Eh, ...pudo hacerse el trasplante de órgano en el momento que se lo hizo... ...porque justo estaba en Buenos Aires... ...haciéndose una, un control de rutina... ...que si hubiese estado en Rosario... Eh, ...de ese operativo no hubiese podido participar... ...¿no? ...porque eh, eh, hubiesen optado por otro paciente... Y de todo eso él se entera después no porque eh, eh, es, es tan rápido es ¿eh? digamos llama, bueno usted está listo bueno que decir que ya lo llamamos digo pero es sí. es toda una cosa donde yo supongo que también está además presente la carga emotiva del paciente y, y la tragedia de la por persona supuesto. que está por morirse no eh, eh, eso cómo lo manejan son conscientes de lo que de, de, de a lo que de, en lo que están embarcados cada vez Bueno, yo estoy medio lejos hoy de esto, ¿no? Porque ya terminé mi etapa, digamos, de trinchera. Sí. Pero en realidad, la verdad que somos unos inconscientes. No manejamos nada de todo eso. Sí. Si yo me, me detengo a pensar, creo que no estaría haciendo todo lo que hice durante 20 años. Eh, y no, no quiero hablar no, no quiero faltar al respeto porque en este momento hay autoridades en las distintas instituciones que por respeto a ellos no quiero hablar mucho de este tema pero creo que ninguno nos planteamos esto eh, en mi época en el Cudaio lo que hacíamos después de los operativos de donación eh, que después si querés charlamos esto de la palabra operativo ¿no? porque mm, creo que también tiene que ver con lo político esto pero después lo charlamos si querés nosotros hacíamos algunas reflexiones posteriores, juntándonos en un café, tomando un, un café para discutir lo que nos había pasado, los problemas que habíamos tenido, un poco revisar lo que habíamos hecho. Eh, mucho tiempo me acuerdo después del equipo que yo había formado en el Cudayo originalmente, porque yo cuando llego al Cudayo no había nada, era una, un escritorio el Cudayo. Me acuerdo que después de cuatro, cinco, seis años de haber trabajado con, en el Cudayo, una noche... Eh, entre los coordinadores hospitalarios las psicólogas y los empleados del, de, de la parte burocrática en una en una reunión familiar o, o, o social alguien comentó de que después del, de lo, del operativo no, no dormía y ahí aparecieron todos los no dormía porque no dormía ninguno pero nunca habíamos hablado nosotros ese tema o sea te digo pasaron muchos años hasta que una vez de casualidad o no socialmente en un almuerzo pudimos Contar lo que nos pasaba a nosotros mismos entre nosotros, ¿no? En realidad creo que no te lo planteas Los médicos somos muy inconscientes en eso. Porque si fuéramos conscientes de muchas cosas nos, nos, nos dificultaría nuestro trabajo profesional. De hecho, tampoco, tampoco es cierto que, que no nos afecta. No somos de madera. Somos médicos, pero somos un ser humano como cualquier otro. O sea, que te afecta. Yo recuerdo una anécdota personal, habíamos ablacionado un chico en el Clemente Álvarez de 20 años que había venido a jugar un partido de fútbol acá de Córdoba, y murió en el partido, ¿Mm? y, y y lo ablacionamos, y y cuando yo me iba del hospital después de estar, porque un un un operativo de esto dura 48 o 72 horas, donde nadie duerme, ¿eh? donde tenés que estar despierto y con todas las luces puestas, para lo que vos hablabas antes, la logística, la coordinación yo volví a mi casa estaba amaneciendo y, y bajaba por la calle Córdoba hacia el, hacia abajo hacia el monumento y, y estaba saliendo el sol y yo me acuerdo que pensé pucha qué bárbaro ¿no? Yo todavía estoy acá estoy viendo esto y este chico que habíamos tenido ahí con 20 años yo tenía mucho más eh, no estaba más viendo el amanecer eh, me acuerdo que bajaba en el auto con esa con ese pensamiento o sea Obviamente, si nosotros pensáramos en eso, no podríamos hacer nuestro laburo, entonces es como que vos te suspendés de alguna manera, hacés tu trabajo profesional, y después veremos qué pasará más adelante, cómo nos afectó esto, pero bueno, alguien lo tenía que hacer, también es cierto eso. Son elecciones de último sí, sí, sí. Perichón, eh, concretamente digamos, la, ¿Quién puede ser donante? Eh, ¿Cualquier persona que sí. muere Bajo cualquier tipo de, de circunstancia Puede donar un órgano? Eh, ¿Cómo es la característica de una persona para poder Después trasplantar eh, el órgano en otra persona? Desde el punto de vista formal Cualquier persona puede ser donante Porque de hecho Una córnea, que es un tejido No un órgano, pero si sí se puede Trasplantar también eh, Yo he sacado córneas de 90 años Y ha servido, por ejemplo, recuerdo un caso, ¿no? Para tapar el ojo de un albañil que había quemado su ojo con cal. Y de esa manera, afortunadamente, apareció este donante de 90 años y pudimos tapar la córnea del albañil y después esperar una córnea de menor edad para ya terminar con su... Pues si no, perdía el ojo. Claro. O sea... Eh formalmente cualquiera de, debe tener en la cabeza la posibilidad de la donación de órganos. Ahora, obviamente, cuando después en la práctica no todos los órganos van a ser viables. Si vos me dijeras si yo puedo sacar el corazón de una persona de 90 años, bueno, no, no podría haberlo trasplantado a tu padre, porque con un corazón de 90 años no hubiera, no hubiera sido útil. Después hay una evaluación médica en el momento que fallece. Pero no debemos limitarnos, porque la donación del órgano no implica... ...un hecho solamente fáctico de sacarlo, sino que implica también una posición social, implica mm. ser solidario, implica toda una decisión de la persona. Entonces, nos parece que lo mejor es no decir, no, este uno de 70 o mi corazón ya, ya obviamente no sirve, con 54 claro. años es posible que no lo puedan trasplantar si yo soy donante. Pero ser donante es una posición en la vida. Claro no, Después no, vemos eso, qué hacemos con el órgano Está claro, aparece mucho esto de la idea de No, yo para qué voy a donar si no lo menos sí pa Pasa sirve. eso, uh -huh. de hecho lo hemos escuchado muchas veces No, miren, yo no no quiero donar porque yo tengo 60 años, 70 uh -huh. No, no, usted tiene que tener la posición de donante Después iremos los médicos a ver si el órgano se, se puede En general, en general Uno, lo que está viéndose en el mundo Es que los límites se van corriendo año a año uh -huh. Cuando yo entré en el Cuday Sacar un corazón de mayor de 30 años era imposible, era impensado. Hoy se están trasplantando corazones de más de 55 años. Claro. Que tiene que ver con dos cosas, con los adelantos tecnológicos, por un lado, y con la necesidad y la escasez de órganos, por el otro. Uh -huh. Sí, doctor, coincidimos sin lugar a dudas con esto de que la, el donar es una, una forma de vida y una elección eh, frente a la vida y también a la muerte de uno, ¿no? Eh, pero eh, desde el punto de vista técnico, eh, donantes son los que se mueren de alguna manera en particular, son los de cualquier muerte, pa eh, ¿qué pasa con los tiempos transcurridos entre la muerte y la donación? Digo, si yo... Eh, Eh, ...sufro un ataque cardíaco en mi casa y fallezco... ...si alguien llama por teléfono... ...eso sirve, no sirve... ...queda en el imaginario colectivo que esto sirve... ...después no sirve... ...entonces me parece que sería bueno aclarar... ...primero, eh, digamos esto... ...la muerte es una sola... ...no hay muerte clínica... ...muerte esto... ...todo eso que escuchamos por ahí no es chiste... ...la muerte, uno está muerto o está vivo... ...es una cuestión de todo o nada... ...ahora es cierto que en el todo o nada... ...yo puedo tener visiones diferentes de cómo verla y de cómo diagnosticarla. Durante años se creyó que la mejor manera de hacer el diagnóstico de la muerte... ...por una cuestión tecnológica, de civilización y de cultura y de, qué sé yo... ...de, de aparatología era ver si el corazón latió o no. Cuando en realidad hoy sabemos, desde la década del 50 para acá... ...que esa es una forma de hacer el diagnóstico de muerte... Pero que hay otra manera de hacer el diagnóstico de muerte, que es anticiparnos. ¿A qué? Anticiparnos a la detención del corazón. Y eso lo permitió ver la aparición de las terapias intensiva en el mundo en la, en la década del 50. Había personas que lo conectaban a aparatos que no sabían qué eran, si estaban muertos o estaban vivos. Entonces empieza todo un estudio internacional, que esto lo lideró la... se llama... Eh, digamos, se llama acta de Sydney porque se firma en Australia, en la ciudad de Sydney, pero lo hace la OMS, se siguen a estos pacientes, 5.000 casos en el mundo, y se dice que, bueno, que había otra visión de la muerte, que era la visión neurológica de la muerte, que era la misma muerte, pero que uno la podía ver desde la detención del corazón, pero también esto estaban muertos. Lo que pasa es que la aparición del respirador, ...la aparición de drogas que elevan la presión en forma artificial... ...permitía que estos individuos estuvieran ahí. Pero estaban muertos, porque cuando uno le hacía un electroencefalograma... ...daba plano. Y nadie vuelve de eso. Por lo tanto hoy, en el mundo, el diagnóstico de la muerte... ...se puede hacer bajo dos miradas. La neurológica, que es esta que estamos hablando... ...o la de que por ahí conocemos como muerte cerebral... ...o muerte encefálica, que es la misma muerte... La cuestión es que apareció un aparato que antes no estaba, o la tradicional clínicamente, eh, digamos, la, la detención del corazón. Muchos siglos antes, la muerte era el que no se movía durante siete días. Hoy a nadie se le ocurriría hacer ese diagnóstico. Por lo tanto, la evolución de la medicina y de la ciencia ha hecho también una evolución del diagnóstico de la muerte. Pero hoy está claro esto. No hay dos muertes hay una visión diferente de la muerte y un tiempo de diagnóstico diferente nada más y aparatos que permiten esto Y en la Argentina, digo, ¿cuál de las dos eh, eh, se tiene en cuenta? Las dos. Las dos, las pero dos. digo, la legislación argentina. Absolutamente perdón. las dos. Eh, en la legislación también, digo, cuando se piensa, cuando se bate, el tema de la concepción de la muerte también está presente, uh -huh. imagino. Eh, y, y es si... más, se modificó parte del articulado de los códigos civiles para que de alguna manera el certificado de función se firme con la primera evaluación neurológica, uh -huh. porque la ley exige dos. Pero ya con la primera vos podés firmar ya el horario de la muerte, el día de la muerte... ...porque a veces puede empezar la primera seis horas de diferencia y entre una y otra... ...de acuerdo a la ley de trasplante, no del código. ¿Qué pasaba en su momento antes que se modificó este articulado? ¿Cuál era el problema? El problema era cuál era la muerte, ¿no? Uh -huh. Si era la primera evaluación o la segunda. Y en esas seis horas podían pasar cosas sucesorias, de, de derecho, etcétera, del fallecido. Claro. Por lo tanto... Se modifica eso en la década del 90 y se dice, bueno, le, la hora y el día de la muerte es la primera evaluación neurológica hecha, y obviamente negativa, ¿no?, con el electroencefalograma plano, etcétera. etcétera. Lo, lo que estoy pensando es que no solo se trata de cómo ver la muerte desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista cultural para el, el que está en posición de donante, ¿no?, y para la familia, y lo que implica también saber que cualquier señal mínima eh, abriga esa esperanza de que en cualquier momento se despierta mágicamente. Y por ahí, en esa circunstancia, eh, puede ser traumático el acto de donar. Y después está también la otra, que es eh, velar un cuerpo, lo que implica el cuerpo completo. Eh, que por ahí también, si bien, esto lo hemos escuchado, si bien hay mucha gente que se asume como, como donante después dentro de la ley de donante presunto no está la posibilidad de que, el, de que los parientes o algún familiar diga, no, bueno, él dijo que sí, pero nosotros tenemos la última voluntad y decimos que no porque lo queremos entero uh -huh. contra eso, ¿cómo se, se, se... no digo combate porque no se trata de un combate, sino que ¿cómo, cómo se argumenta? primero, decir la verdad, entero no va a estar claro, sí, bueno, recuerdo un es episodio Hospital Clemente Álvarez también una chica que fallece y el, en la entrevista la familia nos dice, nosotros nos no la queremos llevar entera. Y esa chica por una infección había sido amputada. Digo, el imaginario de la gente es muy difícil de combatir, como vos decís. Sí. En realidad es imposible, en realidad es imposible. Por eso siempre creemos nosotros que esto tiene que ser razonado y pensado fuera de ese momento por eso las campañas y tomar posición con respecto al entero obviamente lo que hay que decirle es que no va a estar entero porque el corazón se lo llevó el riñón se sacó o sea, no hay un entero ¿Mm? y esto tiene que ver quizás Alejandra o alguna de las psicólogas del Cudadio podría explicarlo mejor esto tiene que ver con, con este miedo a la fragmentación del cuerpo que tenemos los seres humanos pero en realidad no hay, no hay entero entonces lo primero que hay que decirle es la verdad a la familia no va a haber entero después veremos qué, qué pasa ahí pero eh, los órganos se tratan con... quizá más que nada, hay dos miedos acá la fragmentación del cuerpo y la, la, la, la destrucción del, de, de, de, de la imagen del muerto en realidad la imagen del muerto no, no se modifica nada porque eh, la cirugía de, de ablación, de extracción de los órganos es una cirugía de altísima complejidad y la gente no lo sabe, creo que cree que es una autopsia no, no tiene nada que ver esto con la autopsia porque en realidad yo tengo que sacar un riñón ¿Eh? que estuvo conectada a una estructura anatómica del, del donante que yo tengo que después adaptar a una estructura anatómica del receptor que es distinta porque no somos todos igual el riñón es igual pero las arteria y las venas pegan curvitas diferentes en cada uno de nosotros por lo tanto la cirugía tiene que ser de, de altísima calidad para que después lo pueda conectar en el cuerpo del otro de hecho hay órganos a veces que se sacan y no se pueden colocar por algún error quirúrgico Por lo tanto, la cirugía, al contrario, es de, de una prolijidad absoluta por este tema. Eso con el tema de la fragmentación del cuerpo. En realidad, es verdad, hay que explicar la verdad. La, la mejor manera de, de, de enfrentar una entrevista con una familia es decirle la verdad. Y con respecto al otro de la muerte, los registros de la muerte de la gente tiene que ver con sus particularidades. Por más que vos explique esto, no, no es un dogma. Cada uno... Es, yo recuerdo otra anécdota le explicamos a una mujer que su marido estaba muerto y la muerte encefálica y el electroencefalograma y Alejandra si está escuchando se va a acordar del operativo este y, y la mujer nos dijo quédense tranquilos no me expliquen nada yo ya sé que él está muerto porque yo ya lo sentí el olor para ella la muerte se definía por los olores y somos individuos entonces cada uno tiene una definición de esto de creer como una persona muere yo tengo que explicar lo técnico no puedo explicar las particularidades de cada uno. ¿no? ¿Usted hace las ablaciones? No, no, no yo no. no soy cirujano. No. Ah, ah. Eh, eh, quería preguntarle también sobre la cuestión eh, socioeconómica que, que aparece con respecto a esto. Imaginamos que, como es una operación tan compleja, el Estado es necesario que intervenga... ...para poder realizar, en algunos casos, la, las eh, intervenciones quirúrgicas, porque son costosas y demás. Digo, eh, la mayoría o la media, o se puede establecer quienes eh, pueden acceder a un trasplante de órganos... ...una persona que está en mejor posición económica, ¿les es más fácil que una persona de bajos recursos?... ¿Qué, ¿Qué aparece allí en juego? Primero, Argentina, por una ley, todo lo que sea la procuración de órganos, desde el momento del diagnóstico de la muerte hasta la entrega de los órganos a los que van a ser trasplantados, corre por cuenta del Estado Nacional. O sea, eso no... Todo, porque allí hay gastos también, ¿no? Sí, sí. Y, y a veces son costos importantes, claro. porque, por ejemplo, hay que contratar un avión para llevar un órgano de un lado para el otro, ¿no? Eso está a cargo del Estado Nacional y de las provincias, digamos, en función del programa este federal que hablábamos. De ahí es más, el trasplante tiene que ver y está cubierto por la seguridad social de cada una de las personas. El asunto era que quizás cuando empieza todo este tema, ¿qué pasaba con las personas que no tenían seguridad social? Bueno, ahí es donde el Estado cumple el rol de, de, de, de pagar a los equipos de trasplante en el caso de que, de que no tenga cobertura social por ley hay una ley y si no se acuerdan, en mi gestión en el INCUCAI, logramos que que el presidente en ese momento firmara un decreto presidencial dándole inmunosupresión de por vida a los que tu, no tuvieran obras sociales uh -huh. de hecho el incukai hoy eh, mantiene un banco de drogas inmunosupresoras y entrega en forma gratuita inmunosupresión a más de 1500 pacientes en todo el país o sea que está absolutamente asegurado el tema de lo que significa la procuración y el trasplante. En cuanto al acceso del órgano, el acceso al órgano tiene nada que ver con esto, porque la Argentina tiene una ley que distribuye los órganos de acuerdo a una serie de parámetros médicos, o sea, estrictamente de compatibilidad, médicos, de compatibilidad cosas. genética, de grupo, de, de, de, de en el caso de tu padre de corazón no solamente hay una compatibilidad genética, sino hay una compatibilidad de talle. ¿Eh? Mm, sí. si tu papá es chiquitito no le puedo poner el, el corazón de un gordo de 120 kilos porque claro. va a sobrar, sí, y viceversa sí. o sea, Argentina tiene, y, y por eso Argentina es muy bien visto a nivel internacional por lo seguro que, que es en cuanto a, a este tema por esta ley, que aclaro y tiene que ver con algo que hablábamos al principio esta ley fue hecha en la etapa militar en 77, ¿no? en 77 y se puso en vigencia en el año 78 Por eso hablamos de operativo de ablación de órganos, por eso hablamos ah, se disparó claro. un operativo y por eso tenemos toda una lingüística muy especial de esa etapa que no hemos podido terminarla todavía. Claro. ¿Y cuál sería entonces la palabra ya está, digamos, que tuvimos que cambiar. En todo estos año hemos discutido eh... años. Alejandra habla de dispositivos, bueno, la sí. verdad es que es una porquería también, ¿viste? Claro, bueno, procedimiento, me... es otra sí. porquería. Por bueno, eso sí. me hizo acordar una vez el el escritor Jorge Riestra una vez, le digamos los saludos, qué tal, todo en orden. Hay que erradicar el lenguaje <risa> militar, muchacho. Le me dice, que, claro, y efectivamente, el lenguaje militar lo tenemos. Ha discutido en estos 20 años ver cómo cambiábamos estas palabras y, y en realidad no, no, no, no se ha encontrado. <risa> Le seguimos diciendo proceso a la dictadura, así la que... Se, Estamos hablando con el doctor Armando Perichón. Quería introducirlo en eh, mitos y verdades, por así decirlo, del tráfico de órganos. Al principio del programa hablábamos de este mail que circula, del tipo, de los riñones que estaban en la bañera, bueno, y demás. Pero por otro lado está también eh, eso que hemos visto por los medios de comunicación en su momento, del caso de la colonia Montes de Oca y la doctora Jubileo, que um, hay testimonios, o al menos periodísticos, no sé si judiciales, eh, eh, que dan algunos indicios de que ahí funcionaba una red de tráfico. Eso es posible, hasta qué punto puede ser verdad que se trafiquen los órganos, en el caso de que haya redes que trafican, ¿quiénes tienen que estar involucrados? Porque suponemos que no se trata de que yo te saco un riñón, me lo guardo en el bolsillo y se lo llevo a mi pariente, como propone la película de quién es el portalía en, en, en clave irónica, ¿no? Durante años nosotros tuvimos que explicarle a las sociedades, y acá y en todo el mundo, que ...que había una manera diferente de morirnos... ...lo cual no fue fácil... ¿Eh? ...eso permitió que durante años también... ...por tanto que no había costado explicarle esto de la muerte encefálica o cerebral a la gente... ...decíamos, cuando nos hablaban de tráfico, comercio, no, no, no... eso ...como que escapábamos... ...en realidad... Yo participé de una reunión de la OMS en Ginebra en el año 2006 donde se definió claramente qué es el tráfico y qué es el comercio y, y de la existencia de eso. Ajá. Y que era momento de ya hablarle a las sociedades correctamente. Fue una definición político institucional, ¿no? En realidad, si vos me hablas del tráfico de órganos, no hay claras evidencias, por lo menos demostrables con, con fundamento de que exista el tráfico de órganos. Sí es cierto que existe el comercio de órganos. Que son parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? El tráfico no ha sido podido demostrar, el comercio sí ha sido demostrado. Y creo que la sociedad tiene que saber que existe. De esto que hablábamos de la verdad, ¿no? También es cierto que existe otro fenómeno gracias al comercio del órgano que es el turismo de trasplante. Y esto es un grave Problema mundial. Bueno, de hecho en Gran Bretaña la semana pasada cerró un hospital, pues Gran Bretaña motivo. es un típico modelo de eso de turismo de trasplante. La Argentina si es muy bien vista en el mundo es porque ha podido combatir severamente ese tema de cosas porque la ley de trasplante es muy muy rígida en esto. Vos no te podés trasplantar acá si no das si no hay una intervención absoluta del Estado y un sistema informático que tiene el Estado que se desarrolló también en el 2003 cuando se pone en marcha el programa federal, que es el que regula toda la trazabilidad de los órganos. O sea que en Argentina este programa, muchos países desarrollados incluso no los tienen, curiosamente. El mapa del turismo de trasplante lo conocemos todos los que estamos en esto, sabemos cómo se funcionan y, y, y lo que se ha hecho es una pelea ...internacional para tratar de evitar... ...de hecho España hoy... ...está tratando una ley... ...que impida volver a entrar a España... ...a los que se van a trasplantar fuera de España... ...porque muchos se iban... ...porque cuál es el problema, hay distinto... ...se tendría que explicar técnicamente cómo es el comercio... ...pero hay cuatro modalidades diferentes... ...una, los dos... ...están en el país... y ...donante y receptor y se trasplantan en el mismo país... ...por ley, uno no se puede trasplantar... ...entonces el modelo viaja a uno... ...y el otro lo espera en el país que se puede... ...si el donante no puede... ...viajan los dos a un, pa a un tercer país... ...y así hay distintos modelos... ...ya sabemos los países... Está, ...está publicado en revistas científicas... ...sabemos todo lo que está pasando... ...lo que tenemos que buscar es que... ...las leyes de los distintos países... ...absolutamente sean... ...no permisivas de estos modelos de turismo de trasplante... ...la mayoría del mundo... ...hoy tiene leyes que impiden estas historias... ...pero todavía sabemos y... ...de hecho... No quiero tener un problema con los países, pero sabemos cuáles son los países donde esto está sucediendo. De hecho, un país que no me va a traer problemas seguro es China, que hasta hace poco, hasta marzo del 2008, eh, permitía estas historias y por una presión fuertísima que ha hecho las Naciones Unidas, se le sacaron una ley desde marzo del 2008 China salió fuera de los castigados por este tema del turismo de trasplante. Y, y bueno, y, y esto, imagino que esto de los mitos que aparecen y estas ideas de que existe el tráfico de órganos eh, y de que está o que está presente el, el comercio, juega en contra, imagino, para poder avanzar Obviamente. en esto de concientizar a la población eh, y demás. Por eso, pero creo que nos perjudicó más no hablarlo esto mm. durante muchos años. Me parece que lo que hay que hacer es darle absoluta seguridad a la gente, por lo menos de nuestro país, que está claro que nuestro país, es más, si entran a la página web de la OMS, el sistema informático de la Argentina está con un clic para verlo los distintos países y ha sido ofrecido en forma gratuita a muchos países del mundo. De hecho, en mi gestión en el INCUCAI había dos países que venían al INCUCAI a copiarnos el sistema informático. Uh -huh. España tiene uno muy parecido al nuestro también. Hay algunos países que ya están teniendo esto que nosotros genéricamente llamamos trazabilidad de los órganos. Bien. estamos hablando con el doctor Armando Perichón, médico inmunólogo, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, que además es el creador de esta cátedra electiva de donación y trasplante que se da en la Facultad de Ciencias Médicas, la primera en el país, después vamos a hablar también un poquito de esa tarea allí. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Bye. Mm -hmm. es la ciencia, programa hoy sobre trasplante y donación, estamos aquí en los estudios con el doctor Armando Perichón, y había quedado una duda, de Elena Sí, hablábamos, eh, fuera del aire, de la imposibilidad de, de, de donar órganos eh, cuando la muerte se produce por fuera del hospital, o sea, por fuera de los cuidados necesarios como para que esos órganos puedan ser donados y nos parecía eh, aclarar, interesante aclarar esto porque también rompe con algunos de los mitos que tienen que ver con el tráfico de órganos, o sea, me muero en cualquier lado, entonces me pueden llevar y ven o ...comerciar con, mi, con mis órganos... No, ...por eso yo hablaba de las terapias intensivas... ¿no? Eh, ...los muertos para poder sacar los órganos... ...y ser dados en donación... ...tienen que morir en una terapia intensiva... ...ni en un hospital... ...en un hospital y dentro... ...de una unidad de terapia intensiva... ...porque hablábamos de te, te, que tiene que estar conectado... ...a una serie de aparatos... ...que pe, hacen... ...de alguna manera reemplazan... ...las funciones vitales del individuo... ...para que la sangre quede circulando aún después de muerto, para que los órganos puedan ser extraídos. Lo único que uno puede sacar con el corazón detenido, ya sin circulación de sangre, son los tejidos, que hablábamos, el tejido más importante quizás, que todos conocemos, la córnea, pero también puede ser hueso, músculo, etcétera. Y eso sí se puede hacer en el ámbito que no sea hospitalario. Pero los órganos sólidos deben ser sacados con corazón batiente, con circulación efectiva, Y eso solamente lo podemos lograr dentro de las unidades de terapia intensiva de una institución médica. Eh, estaba interesante Bueno, eh, algunas de las dudas que aparecían Y que ya que tenemos un especialista Estaría bueno evacuarlas esto Esta idea de las posibilidades hacia futuro Y usted pone un ejemplo, Javier, que me gustaría que lo dé De, de esto de, bueno, poder pensar eh, en, en cómo las cirugías estéticas Nacieron con una eh, idea Y que finalmente tuvieron otra eh, Finalidad, y qué podría pasar Con el trasplante Claro, yo, digamos, lo que decía Uno cuando piensa en el avance eh, Dice, bueno, esto es potencialmente, no digo infinito, pero tiene que... hoy no nos imaginamos la potencialidad que puede tener y cómo también se simplifica, en algunos casos, la operación de trasplante. Entonces pensábamos que la cirugía estética surgió para reparar daños producidos por la guerra, y hoy es un regalo de 15 para que las chicas se hagan los pechos. Entonces uno piensa la banalización de ese de esa intervención quirúrgica. ¿Se puede pensar, esto decíamos, que También teniendo en cuenta que uno de los deseos de, del hombre es la juventud eterna, que uno cada tanto se haga un recauchutaje de órganos. En algún momento, digo, así como cada 50.000 kilómetros se cambian las gomas del auto para que funcione bien, yo digo, bueno, yo cada tanto me voy a, eh, para mantenerme joven, me voy eh, eh, haciendo trasplantar órganos para ir teniendo un organismo joven lo mayor digamos el mayor tiempo posible eso es posible imaginarse eso al menos es un, hay, es un tema en discusión hoy hay dos temas en discusión ese es uno y el otro es los trasplantes de órganos no vitales que si quieres después tocamos eh, es cierto que si lamentablemente por, por, por una cuestión cronológica seguramente puedo hablar porque no lo voy a ver y nadie me va a poder discutir esto <risa> este lo cual es bueno no pero el, el, la ciencia me parece que va hacia otro lado ah. me parece que la ciencia va a que no te tenga que cambiar el órgano para utilizar otro, un donante para dártelo para que vos te recauchutes como dijiste es probable que los órganos se fabriquen claro, con el tema de toda la medicina me, me parece que vamos hacia eso ahí está ¿Eh? con la clonación por ejemplo digo, si no la procesa... clonación en el sentido que lo conocemos de la oveja Ajá. hay otro término que, que, que por ahí mal usado eh, por los científicos o por alguna gente que es clonación terapéutica que es una es un derivado de la clonación reproductiva pero que tiene que ver con lo que en realidad técnicamente se llama transferencia nuclear Ajá. quizás este, este método sumado al tema de las investigaciones en células madre, nos terminen de dar un combo que nos permita fabricar órganos a medida. No lo voy a ver, nadie me lo sí. puede discutir. Ese es un tema. El otro tema es de esto, de, de, de, de yo poder a, a, an, antecederme a la enfermedad para cambiarme este órgano que yo sé que por ahí... Esto de hecho ocurre hoy. Ajá. Y esto tiene que ver con los pacientes que, por ejemplo, van a entrar en hemodiálisis porque es ya inminente por los valores de creatinina, que muchas veces pelean por ser trasplantados antes de entrar en hemodiálisis. Los acá hay una cuestión de tiempo nada más. En esto el tiempo puede ser un año y lo que vos estás planteando es 20 años diferente. Pero ya existen fenómenos de ese tipo, de reparación previa a que la enfermedad haga su estrago final. Claro, porque además eso de, ya, hecho, a de hecho afecta otros jóvenes de hecho un enfermo diabético que de alguna manera empieza su diabetes a destruir su riñón ¿qué le hago la duda de hoy cuando va a entrar en diálisis ese paciente o ya está en diálisis es, le cambio el riñón o le hago un trasplante a reno pancreático y ya de paso le controlo la diabetes claro eso ya existe claro o sea que si lo decís, recauchutarme para rejuvenecerme, bueno, es una cuestión de tiempo. Acá todavía no llegamos a eso, ¿me entendés? Pero sí. de hecho hay algunas esbozos de que eso pueda ocurrir en un futuro más cercano del lejano que yo te digo. Digo porque también hay mucha fantasía en torno a la célula madre, y tal vez eh, aprovechándose de esa fantasía, comercio. Le... Hoy hay Le... más comercio que otra Creo cosa. Que, que otra cosa, digo, es porque es vender la ilusión de... Vos guardá esto y, eh, y vas a ver que en algún momento te va a salvar la vida a vos, a tus hijos y demás. Y, y uno entonces se siente muy culpable de no guardar, porque, eh, mirá, le podría haber salvado la vida. Digo, y tal vez tenga que ver, en torno a todas esas fantasías, con lo que puede llegar a ser la célula madre, es que uno se puede ir renovando, del modo técnico que sea, ¿no? Pero eh, eh, aparece también, porque en el fondo lo que probablemente prevalezca y sea común a todos es eh, el miedo a la muerte y la necesidad de eterna juventud es que esa es la verdad el hombre vive para eso históricamente, desde el principio de, de la humanidad, lo que queremos no morirnos y no envejecer y esto lo que está hablando es una estrategia hoy yo creo que científicamente es muy interesante todo el tema de células madre y va a dar que hablar en los próximos 20 años Hoy es una estrategia marketing nada más, por ahora. Hay muchos trabajos científicos serios que están demostrando la real utilidad, pero todavía trasladar eso a lo cotidiano del ser humano, me parece que hay todavía cosas que tenemos que comprender de las justamente de la biología de la célula madre. Todavía no la sabemos, la biología. Entonces me parece que, pero indudablemente es una herramienta que en el futuro seguramente va a dar respuesta a muchas de estas cosas. Pero en el fondo lo que, lo que se discute acá es que yo no me quiero envejecer. Eh, hay un artículo sobre le, eh, en realidad por qué envejecemos y por qué no morimos del punto de vista científico y tiene que ver justamente con la célula madre la que se envejece es la célula madre al envejecerse la célula madre lo que puede hacer es, lo que no puede hacer es reparar al no reparar envejecemos y nos morimos. Mm. Eh, Eso sería el tema, ¿no? Eh, y esta otra discusión también, eh, que está apareciendo, que es la del trasplante de órganos no vitales, ¿de qué se trata? que es? Esto es muy interesante, porque esta es otra de las discusiones que, que Argentina se merece dar ya, en el mundo ya está pasando todavía acá, nosotros no estamos en esto. Eh, cuando se armaron los trasplantes, es, yo le trasplanto el corazón a tu padre, porque yo, con esto, le estoy salvando la vida. Claro. Por lo tanto, los efectos del etéreo de esto los pongo en una balanza, y sé que tu padre puede tener una infección y morirse, porque toma medicamento inmunosupresor, para que no rechace el órgano. claro, Pero entre ese efecto y salvarle la vida, priorizo, desde la bioética, salvar la vida. Costo-beneficio, mal por bien, mal menor. ¿tá? De pronto hoy se están trasplantando manos, se están trasplantando caras, se están trasplantando dedos, brazos. Y ahí son órganos no vitales, porque no corren riesgo la vida. Pero lo inmunosuprimimos también. ¿Y ahí cuál es el límite? La bioética creo que se debe una discusión. Porque una cosa es que yo trasplante a tu padre el corazón... ...y lo inmunosuprima con el riesgo que significa... ...de desarrollar tumores... ...o de tener infecciones que lo maten... ...y otra cosa es trasplantarle una mano. Que el individuo... ...hay mucha gente que vive sin manos... Sin embargo, ese que le trasplantamos la mano, probablemente lo estemos matando dentro de unos años de un tumor o de una infección. ¿Debemos hacer eso? ¿Cuál es el límite ahí? Quizás no sería el tema de la cara, que es otro tema. Claro. Porque la vida tiene que ver con otras cosas también. Pero en una mano es una calidad de vida. La cara puede ser que la desfiguración de la cara tenga otros motivos. Pero yo creo que Argentina todavía está lejos de... Dos debates, este es uno, y el de tema células madres seguramente es el otro. Bien. Nos dejó a todos con la boca abierta con eso. <risa> eh, no, yo quería retomar esta idea de, de lo nuevo, y, o de lo joven y de lo viejo, con respecto a los órganos. Eh, un órgano necesita ser reemplazado por una historia eh, que determina que su funcionamiento ya no es posible. Ahora, ¿el órgano que reemplaza ese es nuevo totalmente o también tiene una historia en relación al cuerpo, que me parece que mucho de la historia de los órganos es lo que afecta también en la cuestión psicológica a los pacientes trasplantados. No, no, obviamente, tiene la historia del, del donante. Si yo me trasplanto con un riñón de 23 años, tiene la historia de 23, y si me trasplanto con un riñón de 50, tiene la historia de esa, la historia de, del órgano. ¿no? Eh, y eso es otro de los problemas al tener pocos donantes vos tenés que acceder a donantes más añosos o más marginales ¿eh? y entonces los sobrevida de estos injertos a largo plazo distinta hoy se sabe en el mundo que el 50% de los órganos trasplantados en el mundo sin distinción de ellos van a ser rechazados en los próximos 10 años del injerto por un fenómeno muy raro que todavía no está descifrado que se llama rechazo crónico globalmente ...y que no tiene que ver mucho con lo inmunológico... ...aunque sí tiene que ver con los primeros pasos de lo inmunológico. O sea que, si encima de que esto es cierto... ...y lo tenemos como un límite estadístico... ...si encima estamos poniendo órganos de añosos... ...porque no tenemos los donantes reales... ...que tienen que ser personas jóvenes... Eh, ...esto está en un problema. Por eso, el trasplante de órganos... ...lo que se está viendo en el mundo es que tiene un techo. Argentina seguramente está más lejos del techo... ...que otros países... ...pero sigue teniendo un techo... ...no resuelve el problema... ...y aparte bueno... ...esto tiene que ver con un problema sanitario en el mundo... ...que tiene que ver con la epidemia... ...que nos matamos y gastamos enormes cantidades de dinero... ...con la gripe A... ...que me parece bárbaro... ...pero no estamos olvidando de una epidemia que es más grave... ...que es de las enfermedades crónico-degenerativas... ...porque hoy vivimos más... ...y aparecen enfermedades que antes no estaban... ...porque no vivíamos esas edades... ...entonces la diabetes... La hipertensión, la obesidad, por mal hábito alimenticio, eso está apareciendo como una epidemia en el mundo. ¿Y eso qué lleva a los, a los individuos? A la insuficiencia renal, la hemodiálisis y el trasplante, la hipertensión, a la insuficiencia cardíaca, al trasplante, ¿eh? la obesidad. Todo este tipo de enfermedades crónicas nos están diciendo que los enormes esfuerzos que tiene que hacer la salud para evitar prevenir estas enfermedades, porque si no, no van a alcanzar nada de lo que también hemos previsto en, en, en cuanto a... imagínate, si hoy nos faltan órganos para trasplantar si llega a pasar esto no va, no va a alcanzar nada Bien, eh, finalmente no quería dejar de preguntarle por la experiencia en la formación de recursos humanos ¿no? allí en la cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas digo, esto es importante es una tarea que, que entusiasma a mucha gente no ¿Cómo cómo va eso? Sobre todo a nosotros <risa> claro eh, para, para nosotros fue lo más lindo de todo porque haber podido incorporar en la Universidad Rosario única como materia electiva ahora ya copiaron algunos y, y cuando yo fui al INCUCAI, pues yo la creé estando en el Cudario mm. cuando voy al INCUCAI entonces me, me permití la diferencia de tratar con la Uva y de tratar con Córdoba, y ahora ya existen materias en otras universidades del país, pero la experiencia piloto la hizo Rosario, sí. como materia. En algunas universidades se tocaban en algunas facultad de medicina, dentro de las materias convencionales. Uh -huh. Pero por otro lado es interesante también lo que se puso como título de la materia, porque se llama donación y trasplante, un enfoque médico-social. Uh -huh. Porque si tiene algo de bueno estar en este tema es que a mí me abrió la cabeza. Dejé de ser un médico convencional de tratar síntomas y signos a tratar seres humanos. Me dio, me dio una, ampli una amplitud de criterio en la medicina que es lo que tratamos por todos los medios de trasladarlo a, a la facultad, a los alumnos. Claro Creo que hay que mencionar a la doctora Chiara, uh -huh. que fue la que nos permitió hacer esto, y al decano actual, al doctor Crisi, que nos permitió continuar con todo este proyecto de, de materia lectiva en la facultad. Y, y, y hemos tenido eh, alumnos, pero la verdad que es fantástico, ¿no? Porque el cursado se hablan todas estas cosas que hemos estado hablando, de la historia de los trasplantes, la bioética, el tema de la histocompatibilidad que mencionabas vos, cómo se procuran los órganos, o sea, todas esas son partes de esta materia. Y la verdad que es lo que mejor nos... por lo menos lo que nos permite hacer lo que nos gusta hacer. Claro. Bueno, eh, ha sido un gusto que haya venido aquí a, a los estudios de la radio, poder charlar todos estos temas, que son verdaderamente apasionantes, que eh, nos mantuvieron allí muy atentos a, a todos los conceptos, que han sido muy claros por otra parte. Eh. Muchas gracias por bueno, haber venido. gracias radio. a ustedes.